Los últimos acontecimientos y los que vienen nos demuestran para nosotros y nosotras que Navarra y se encuentra en un estado de excepción. UPNPP y PSN PSOE han demostrado claramente que están preparados para utilizar todas las herramientas y medidas represivas, incluidas las de la época de los GAR. Han secuestrado a un militante político vasco provocando un accidente que le ha obligado a acudir al hospital… ¿Y si el accidente hubiera sido más grave? ¿Qué pasaría entonces? ¿Y si hubiera muerto por las torturas sufridas? ¿Se hubieran hecho cargo la Orea Civil y el peso de este hecho? Este hecho no tiene ningún precedente. Seis militantes políticos vascos han sido torturados en busca de autoinculpaciones o para inculpar a otras personas, de las cuales cinco han sido encarceladas sin pruebas y en un absoluto secretismo decenas de militantes políticos vascos tienen que declarar en la audiencia nacional por su labor política y pública una persona hospitalizada durante una durante una semana y entre tres y seis meses de baja y decenas de contusionados y todo porque era según la policía de upn así lo, lo describen ellos mismos en el parte un concierto de ambiente radical adversario Por si, todo esto no, por si todo esto no fuera suficiente para desistir en un proyecto, en una idea, al igual que en tiempos de Franco, se legalizan partidos políticos. Udalviltra, institución que aglutina a alcaldes y concejales de diferentes pueblos de Euskal elegidos democráticamente, será juzgada en la Audiencia Nacional. Por eso tienen condenada al movimiento por amnistía, cuando y en el momento en el que se aprecia una gran escalada represiva. No quieren ojos, ni orejas, ni bocas en esta escalada represiva. Y ante todo esto las instituciones no hacen nada. Por lo visto secuestrar, torturar y golpear hasta mandar a la gente al hospital no es violencia. Todos estos recortes de derechos tienen un objetivo político. No solo es una agresión contra la izquierda aversale, como pretenden enseñar. La política de UPN lo dejó claro en Berriozar. Es la propia Navarra, la propia Euskal Herria y sus derechos políticos el objetivo de la agresión. Es la posibilidad de cambio político basada en la voluntad de todos y de todas las navarras y vascas en el, en el objetivo de la agresión. Y como la izquierda orzal es el motor para ese cambio, ella es la que está en el punto de mira. Navarra es cuestión de Estado, como ya lo demostraron UPN y PSN durante el proceso de negociación y las elecciones. UPN y PSN quieren blindar el marco actual, para incidir en la partición, para desvertebrar euscalería. Aquí hay que situar estas últimas agresiones. La izquierda al sale tiene una propuesta que reconoce Euskal Herria y da la palabra a sus ciudadanos y ciudadanas, una propuesta que resuelve el conflicto político, real y posible, y la quieren ocultar, la quieren acallar, entorpecer, para mantener sus intereses políticos, pero sobre todo sus intereses económicos.